Nuestra amiga tucu tucu、eh, y socia fundadora de Encuentro con Amigos y Amigas、eh, está en línea con nosotros. Rosana Vázquez, ¿cómo le va, Rosana? Buen día. Hola, Pollo, hola, Chino. ¿Cómo va? Muy bien, muy ¿Dónde, bien. ¿Dónde está? Aquí, acá en la escuela está recalentito, te digo. Está b á r b a r a acá en el taller de informática de la escuela, en la sala,、eh, con los profes. Está r e l i n d o la escuela hoy a la mañana. ¿En qué escuela? Estamos acá en la escuela secundaria número 3 de Patagones dando a conocer el taller de radio CAG, el Centro de Actividades Juveniles,、Bien. un proyecto que, que estamos realizando durante este año acá、eh, donde damos clases, digamos, en la escuela y que, bueno, este, tiene la expectativa de convocar a jóvenes entre 13 y 20 años que quieran hacer radio. En, en eso estamos, d e hace ya trabajando hace más de un mes, y bueno, hemos empezado, hemos tratado de hacer varias acciones、eh, para convocar a los chicos.、Eh, dado que, si bien la escuela tiene orientación en comunicación, esta, estos espacios no son obligatorios, sino que más bien este, buscamos que los chicos se apropien, ¿no? de, que estén en la escuela de otra, de otra, desde otro lugar. n o、uh -huh. Buenísimo,、bueno. están en plena difusión entonces, en la convocatoria. Estamos en, en plena difusión, este, funcionamos los martes y miércoles, este, de, aquí, de 17 horas a 19 horas de tarde. ¿eh? Este, ahí recibimos todas las inquietudes que tengan los chicos si q u i e r e n hacer radio, un programa de radio, un radio teatro, un programa deportivo.、Eh, bueno, ahora puntualmente. Hemos hecho una convocatoria, un taller de hip hop、eh, que está teniendo muy buena repercusión entre el estudiantado de la escuela y chicos que bueno, convocan a sus amigos, que les gusta esta cultura, como dice Wilson. Este, el, tallerista que, Wilson el tallerista que vino ayer este, a dar、eh, este espacio、bueno. conocer, para conocer un poco de hip hop. Y bueno, la idea es llevar todo, todas las inquietudes que tengan los chicos al lenguaje sonoro, ¿no? Al lenguaje radiofónico.、Exacto. Así que bueno, suponemos que, que de acá pueden, pueden salir, qué sé yo, muchas ideas muy buenas, este, pasarlo bien, ¿eh? este, que esa es otra de las metas,、eh, pasarlo bien, llevarnos bien y además hacer un aprendizaje, ¿no? Otro tipo de aprendizaje. Está buenísimo. Bueno, vamos por parte entonces para los que están y las que están escuchando. En Carmen de Patagones, taller de radio para chicos de 13 a 18 años.、Eh, sí. lo, ¿Qué días? Los martes y miércoles de 17 a 19 horas. Bien. Este, estamos aquí un equipo、eh, de tres comunicadores.、Eh, está Lorena Suárez, que creo que la conocemos. Sí, la querida este, bruja. Federico Serra, que es un este,、eh, licenciado de Comunicación Social, que mira, una historia relinda porque él hace otra actividad y bueno, tiene esta, esta oportunidad de poder este, integrar un equipo y, y dedicarse a la comunicación. A veces no hay muchas fuentes de trabajo en nuestra, en nuestra comarca y bueno, este, estamos los tres. Eh, para, bueno, no solo dictar el taller de radio, sino también acompañar a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes en todo lo que ellos,、eh, bueno, quieran proponer, ¿no? Está bien. El chino me dice acá si se paga algo no, totalmente gratuito. Es totalmente abierto, libre y gratuito. Puede venir este, cualquiera, no necesariamente tiene que venir acá a la escuela, puede ser de v i e r n a m puede ser de Patagones. Eh, sobre todo porque bueno, el taller está aquí en Patagones,、eh, aquí en la calle Buenos Aires, al 700,、eh, queda la escuela, es visible porque está ubicada da, a una de las avenidas, eh, eh, aquí en Carmen de Patagones principales, que se entra por la ruta. Así que bueno,、eh, por supuesto, pueden venir tanto de Viena como de Patagones. No necesariamente tienen que ser, como decía, estudiantes de la escuela, porque, como, como decíamos recién, es algo voluntario, digamos.、Claro. Es por, por interés propio, ¿no? Que tienen que buscarse.、Eh. Los que quieran, ¿no? Y、Un、hablar,、efecto. buenísimo. Y、eh, hoy por la tarde ya se hace todo el encuentro. ¿Ayer comenzó, no? ¿Cuándo es? ¿Ayer y hoy?、Bueno, ayer, ¿no? eh, prop... claro, hicimos esta convocatoria de taller de hip hop para el día de ayer, que estuvo buenísimo. Hubo alrededor de 15, 20 chicos que. se Reunieron este, esta capacitación y hoy continúa también a la misma hora de 17 este, a 19. Pero bueno, si no vinieron ayer, igual pueden venir hoy. Así que, porque es la dinámica, no poder incluir a los chicos, incluso hoy van a venir chicos que ayer no, no pudieron concurrir. Este, así que, bueno, si están interesados y quieren venir、eh, aquí en la escuela secundaria 3, vamos a estar a partir de las 5 de la tarde.